His lover is not what she seems And she will not leave a note At last a 1998 show The situation, tragedy Grand Alpha slick with soap Clip hangers with no hope The water in the flooded gallery There's a girl who good will not show Is desperate for her father's love Believes the hand beneath the glove Is what she needs to hold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 Come, you grow line, the the comedy divine The bulging eyes of puppets Snow riding and scream <laughs> La de esta semana eh, fue que pinché el, el botón del micro que no llega, Pero de todas maneras lo que quería decir que llegué muy buenas noches a todos Muy buenas noches, bueno tardes noches, ya sabéis Sigo diciéndome muy buenas noches porque como estoy por llega llera por la noche Ahora antes que llegue verano y que llegue una hora primero pues ya llena tarde noche Indasina, Indasina, con todo, eh, que también se dice así, que un, un albergue como yo, un, un albergue de no sé qué, de algo, joder, de, de modo, no sé qué hostias. Bueno, la cuestión ya que eh, con muchos muchos saludos y abrazos y, y besos y eh, todo eso para toda la gente que te ahora mismo sintiendo Radio Cuca la Radio, el que es un kilo 107.3 de la frecuencia modulada. O también eh, a través de www.orgasmu. Y un saludo especial esta noche para para Macetu que ya se me metió, ya se me metió en el, eh, en el en el chat. Eh, bueno, primero casi de, de entamar el programa. Eh, eh, buenas noches, Macetu. Muy buenas noches. Bueno, ahora ya no está. No está. Yo no, no sé. Eh, Tuvo las 20.17... Eh, bueno, 21, perdón, Llega el chat va a una hora en canario. tenemos un chat canario. Puede ser que sea un, un si sí, un, un chat canario o un chat me, me, creo que llevo a Polonia, ya, ya una hora más que aquí. Y así nada. No sé, por qué sé yo, eh, estoy forando por solar, estoy diciendo tonterías. Qué coño sé yo que ahora hay en Polonia, joder. El caso y sí, que, que, el nuestro, que el nuestro chat, ¿eh? Eh, pues, pues, pues, está una hora primero, eh. Y entonces eh, macetu, el chatero macetu, saludame a las 20.17, según el chat, y es mentira, eh, el me a las 21.17. diecisiete. ¿Sabéis lo que pasa también? A ver, como este programa, eh, pues si en una radio local, ¿eh? podríamos eh, llamarlo así en la radio. Radio local. Eh, no lo sé eh. Eh, no sé si las radios libres pueden tener el, el apelativo de radios locales selle como sella después de eh después del momento desde el momento que, que esto andó a emitir a través del internet haya bueno pues no sé si En la década entera o, o, o, o casi eh, o casi casi guapamente por poco eh, en ese momento yo creo que hay ah, hacer todo el chat Pienso yo que no sé que local, local no somos ¿eh? porque internet, como poder, puede sentirse en el mundo entero. Pues entonces, no es con eso en realidad. Yo qué sé, pues decir que este programa en antes en tamao es 10 de la noche y que ahora en tamao les 9 y algo. Eh, y es tontería, y es tontería. ¿Qué más da que el chat tenga les 20, les 21. ¿Qué más da ¿Sí? si, si hay gente que no siente de otros usuarios, ¿eh? claro. dije a ver. Yo qué sé, pues, pues el estrés muy y de Marie, que, que siente esto siete horas en antes de que se emita. Joder, y es tremendo. Dime, dime Macetu, estuve fuera de Oviedo, en una casa sin internet, desde hace cuatro meses. Joder, qué guay, tío, qué pasada. Ya me prestaría a mí estar fuera de, de Oviedo en una casa sin internet. Bueno, depende, cuando estuve en Madrid en un hotel en sin internet, bueno, supongo que el hotel tenía internet. El que no tenía internet ya era yo. Acuérdame que, que según según entré, eh, nada, f, f, pues tuve que ir ahí el mostrado. De esta cosa que fue la, la, la gente, iba a decir la gente rico, ¿no? Vamos a echarle una gente normal. ¿eh? la primer, Esta vez, porque ya era la segunda, la primera vez, menos mal que digo con un compañero que iba de explicándome cómo tenía que hacer. Digo, ahora, ¿ahora aquí qué hacer? Oh, Dice, me coño, pues, pues eh, registrarse en la ventanilla del, del hotel. Eh, eh, perdona, eh, para un momentín, que Diz Maceto, un placer volver a escucharte y me alegra ver que sigues al pie del cañón. Sí, bueno, que, que, quitaráme de aquí, no sé, de algún tipo de, de enfermedad infecciosa, un infarto quizá, la edad también, o, o bueno, un accidente, puedo morir por un accidente, y entonces no vengo más, pero mientras tanto, me pásame que voy a, que voy a seguir, eh, voy, a seguir eh, voy a seguir aquí, no tengo ya intención de, eh, no tengo ya intención de marchar. Y, y, y estaba contando, estaba contando perdon perdonai por necesito bueno perdonad, qué coño perdónme yo. <risa> si quieren interrumpirlo y falar de otra cosa, pues oye, ¿eh? digo yo que no tengo que, que andar pidiendo y, ¿eh? pidiendo disculpas nadie. ¿Qué pasa aquí por no son ah, no al fondo porque están estos guarianos? Ah, no, ya, ya para de cantar el gorro, ¿no? Bueno, que la historia que estaba contando la eh, Las, mis historias de, de hotel, eh. bueno que no llegue que esa vez que, que os digo que hay unos meses que fui a madrid tuve despotricando hace tu claro, no sintió el anterior tuve despotricando de madrid Buah, no me veas no me veas la despotricada que metí que metí a madrid hostia fue el fue anterior o fue fue 2 no coñía fue fue 2, madre de dios mira de verdad que esto, esto no, no me entero ni yo normal a ver no siento uno que no siento los problemas ¿eh? Ya lo sé, pa, pa, joder, fa eso tú y no lo sientes, pero bueno, imaginemos, ponemos en el sitio, luego se ve con la del hotel, ¿eh? <risa> ponemos en el sitio de uno que trabaje en esto y que faiga un programa diario, que coño, si tiene que sentirlo, yo qué sé, pues estoy pensando ahora en de algún, de alguno que hay, ¿Eh? ...que hay diario y de varias horas... ...en otros emisores, claro, en esta no hay ninguno que se haya... Sin nada. ...pero en otros emisores hay programas que son diarios... Y, ¿eh? ...y que duren un montón de horas... ...tres o cuatro horas... ...claro, imagináis, ¿sí? imagináis, ...si el que hay el locutor... ¿eh? ...después de estar cuatro horas ahí dando la barrera... ...tiene que echar otros cuatro en sentido... ...joder, pues como que... ¿eh? ...como que se iba buena parte del día... A ver, los que digan, joder, pues tampoco tanto, porque si, si nada más emite cuatro y otros cuatro, pues ocho y una jornada laboral. Bueno, pero es que los que, eh, los que nada más hacemos, venimos aquí, estamos haciendo programa, el tiempo que dura el programa somos los de la cuca. Bueno, y no todos, la mayoría fan, eh, prepárenlo en casa y la de mi madre. Yo no, yo soy un pasota, yo vengo para acá, abro el micro, no, no pensé nada, no preparo nada, y llego y falo, eh, ya está, no, no tengo yo, eh, no, no lo he hecho yo como he echan otros, yo qué sé, pues. Joder, pues mira y, y al, al acuerdo al, no sé si os acordaréis vosotros de ese programa ya hay tiempo que nunca de deseo de eh, la primavera silenciosa madre de dios si alguna vez que vine, y tenía otro preparado un guión ahí al, al, iba a decir al minuto pero yo cuido que al segundo eh o se viene en cada momento que, que ya lo que vendrá a decir que que ¿Eh? que música iba a sonar, que joder tremendo, o mismamente este que a mí tanto me presta de cine el de, el de pasión de cine, hostia, sé que está currado, currado ¿eh? y bueno, comentámoslo de alguna vez eh, Cabezón, que, que oye, que, que llevaba su tiempo prepararlo y, y toda la pesca a mí no me he nada ¿viste? Yo aquí, cuento lo que sé y ya está, ya está. Pero bueno, esos que que digo yo que que se dediquen a esto, que trabajen de ello y que faen 4 horas de programa, coño, no lle que traballen a más las 4 horas que faen el programa, porque visto tan, bueno, por lo visto normal, tan allí muchos más que si preparando, que si con la producción, que si con toda la historia esta, claro, metan más tiempo. O sea, que me pues tienen que, que se Mira, soy soy yo vago ¿Eh? Fago programas de una y pico, dos horas Y ya no lo siento, joder Van <ríe> a sentir lo faltan los días Y eso fago lo, a la semana Estos otros fueron los días A ver Vacancia absoluta, vacancia absoluta y, Claro, luego pásame eso Pásame eso, que como yo no siento los programas ¿eh? Eh, claro, después tampoco no sé si... Eh, si si falé de esto o falé de lo otro O cuánto hay que falé o cuánto hay que no falé Ni los cantarinos que pongo Hoy, eso sí, hoy, dije hoy, si yo Voy a llevar estos cantarinos Por pues si me da por ponerlos, que después igual ni los pongo eh, O pongo otros, porque se me ocurre Sobre la marcha eh. la, la mitad de las veces no traigo ninguno Y ni busco los por internet Sí, sí, oh, joder busco los por YouTube, ¿eh? Sí, eh que, que el YouTube, ¿eh? Sí, que lleve de... de De, de, de algo que debiera ser el mío mayor enemigo y debiera estar, ah, hay un show de ello. Eh, como voy al Google, es eh, sí. y me ha la mar. Yo tiro mucho de eso. Que si para buscar, que que si para sentir cantarinos, claro. hoy oh, oh, hostia, que si para mirar los mapas, ¿sabes? ¿cómo prestan los, los mapas de la historia esa? Voy a prender el, el, los ventiladores que falla aquí dentro. Un calor que no veas. hala ya están prendidos. Ya tan... Hostia, pero porque no van. ahora voy a dar, yo, voy a dar yo otra vez al botón a ver ahora ah, bueno y que al revés en vez de dar ahí el botón para abajo quede para arriba pa... <risa> joder mire que somos retorcidos na cuca eh. me jajo la mar, somos, somos de lo peor, somos de lo, de lo peor de verdad Bueno, que que también contando la que como soy raro ¿eh? y no siento el programa, no sé cuando estoy falando hablando de hablando mal ¿eh? de, de Madrid y es una ciudad que tengo manía. Mira, maceto que tú y yo es de cagas tengo en manía cagas. ¿no? Pero bueno, que sepas que la semana pasada y si yo bueno tampoco fue la semana pasada. cuando dice que Cangas en realidad no llega tan malo que yo tuviera mala pata y, eh, y fuera a topar allí con gente despreciable, que después en realidad entéreme que la gente de Cangas también nos consideraba despreciables. Entonces, bueno, fue tema de condicionamiento, fue una especie de condicionamiento clásico, ¿eh? una, una asociación entre, entre estímulos. Acordóme que, que el mío profesor de profesor de, de aprendimiento eh, para de explicarnos el condicionamiento clásico, Decíanos eso de hay un grupo musical que tengo una manía que no veo, porque no me guste, no, no, no me molesten, porque tal, no, no, que va, si en realidad hay música de un estilo que me aprecia y tal. Lo que pasa es que son el grupo favorito ¿eh? de, un, de, un, de un rapaz al que tengo una manía que no veo. Y siempre que lo veía estaba sintiendo música de esa. Y entonces pues yo asocié el rapaz al que tenía tanta manía con la con la música. ¿eh? Y entonces ahora tengo en manía, tengo en manía a, la, a la banda esa. Yo por condicionamiento clásico, pues, pues yo cuido que fue algo así. ¿Cuál es la, la parte buena? ¿Eh? Bueno, pues que todo eso eh Todo condicionamiento y es susceptible de extensión Los condicionamientos no son para siempre Entonces, oye, pues mira ¿eh? Yo cuestión de, yo que sé Pues de ir por allí y tomar unos vinos y tal seguro que ya se me pasa ¿eh? Pero lo de Madrid no, Yo no día condicionamiento Madrid tengo manía de... de ¿por qué? Porque hay un sitio, joder, que es... Dios, de verdad, no sé. Bueno, ya, ya si sentisteis el, el programa ese que, en el que estuve despotricando contra Madrid, ya ya sabéis todas las razones por las, por, por las que yo no soporto Madrid. en un sitio espantoso, ¿eh? un sitio realmente, realmente espantoso. Y bueno, pues, pues este año, eh. ...por motivos de trabajo... ...que manda huevos también... ...yo que casi no he trabajado en toda mi puta vida... ...tengo una vida laboral... ...un tipo cotizado que bueno... ...me he al espanto... ...o sea, verlo cualquiera... ...bueno, de hecho... <ríe> hay, ...hay gente que lo vio... ...y, y abrió los huellos... ...como diciendo decir algo, alguna cosa... ...como yo que sé... ...pues pues a qué te dedicaste chaval... ...o bueno, tal... ...pero bueno... ...cortame si no decían nada... ...supongo que bueno pues... ...oye, y como cuando... veis a alguien que tiene... Un, un yo que sé un grano muy gordo una nariz ¿eh? y, y tienen luego a lo mayor de nacimiento y tal y conocen lo que hace toda la gente ¡Ah! pero no dicen nada porque da ellos apuro ¿eh? da ellos apuro ¿eh? siempre siempre algún de alguno que dice, ¡joder, va a paso el grano chaval ¿eh? pero bueno ¿eh? Bueno, si es de nacimiento, no, porque entonces no es caro, yo lo conocería en el grano. Bueno, pues a uno que sale un grano, joder, ¿eh? O a uno que se está quedando calvo, una, o a una mujer, qué sé yo. Eh, eh, hostia, mierda, buscáis vosotros el ejemplo, tengo que darlo yo, ¿no? hostia. Que yo estaba hablando de lo que estaba hablando, estaba hablando de Madrid, ¿eh? Estaba hablando de, de Madrid y estaba diciendo eso de que manda huevos que una persona que nació vida, ¿eh? como yo prácticamente no un trabajo pues va al encontrar un trabajo a jornada completa y tiempo a tiempo y en el que no me queda otro que de vez en cuando pues ir a Madrid yo a Madrid no podía ser yo qué sé a Zamora a Teruel a qué sé yo a Valencia no tiene que ser a Madrid nada hubo que hubo que ir a Madrid y la cuestión que claro pues había que que dir de hotel ¿eh? Eh, eso bueno no llegué sea nuevo de, del topo a mí yo alguna vez sí que sí que ¿eh? sí que magos pie en hoteles coño no hay tiempo ¿eh? y tampoco muchas veces no es cuantas veces pero tampoco tampoco muchas ¿eh? y el caso que... bueno pues eh, esta vez claro yo cuando llega allí ...claro, tenía que tenía que registrarme y claro yo de eso yo que es el, Sí, supongo que es el oficio, es otras veces que he fui de hotel, pero en plan menos fino, no sé. Y, y bueno, que te va contando todo este rollo, eh, mira, en serio, todo este rollo, viendo lo que me dice me hace tú aquí en el chat, de que en una casa sin internet, eh, eh, que tuvo fuera de obvio una casa sin internet. Yo también tuve un día fuera de obvio, eh, tuve en Madrid, y también tuve en un hotel que en realidad no era un hotel sin internet. El hotel tenía internet, el que no tenía internet era yo, porque dijeron, ¿eh? según entré, decían la, la moza de, ¿eh? de la recepción, eh, eh, voy a dar la clave wifi, y yo respondí, digo, no, no, no fue falta, ah, no la quiero, no, no, de verdad que no, a ver, yo, con qué coño iba yo a enchufarme al wifi así. ¿eh? Hombre, de alguno puede decir De alguno de los que me conozco Ah, que ahora tienes un, un teléfono Que puede, puede enchufarse A esas cosas Digo, ya, pero yo no quiero enchufarme ¿Eh? ¿Por qué? Mm, yo, una, bueno, yo una cuestión complicada ¿Por qué? Por qué? Bueno, ya complicada Ya fallo muchas veces Para mí es muy sencilla Para mí cuido que no que haya que tener Perdonar porque voy a toser Mira qué bueno soy, que aviso y todo <risa> eso, ya que fue un poqueñín de saliva por tu sitio, porque no llega. Que digo yo que tampoco no hay porque pienso yo, eh yo soy de los que piensan que no hay por qué tener una razón para no enchufarse a eso. Pienso que al revés, que hay que tener una razón para enchufarse. ¿Mm? Hombre, la mayoría de la gente, eh, con, con toda su so buena voluntad, E intenta animarme a que a que yo me fuego una, una cosa de esas, ¿eh? que yo vamos, no siento ningún tipo de necesidad para pa hacerme, entonces en el mes no me fuego... ¿eh? Yo fui al hotel ese y, y, y bueno, pues tampoco sufrí especialmente, ¿eh? no tenía internet. Bueno, pues, pues di un paseo y, y, y cuando me entró el sueño, pues fui a dormir, no sé. Y, pero aquí, la mi vida diaria, cotidiana, no siento tampoco ningún tipo de perjuicio por no tener por no tener internet en el teléfono, ¿eh? ni por no tener, el, que si el WhatsApp dicen todos, madre, pero yo muy útil, pero ya bueno, no sé, yo, a ver, no me supongo que si tuviera, yo que sé, un negocio, pues entonces es igual tenía falta de tenerlo, ¿no?, porque tenía que estar bien comunicado y estas cosas. O, ...o qué sé yo... ...o bueno, cuando me salió este trabajo... ...en el que estoy ahora... ...pues yo ya empecé a ver ofertas de, de empleo... Que, ...que el contacto que daban ...y era nada más el del WhatsApp... ...entonces, bueno, pues planteéme... ...que a lo mejor no me quedaba otro que... ...que enchufarme que a eso, ¿no?... ...pero, pero bueno... ...en realidad, como al final encontré esto... ...y, y, y no tengo falta... en ...ninguna de, de usarlo aquí... ...pues, pues la verdad... no siento necesidad no no tengo no tengo yo ese motivo para para enchufarme o me da alguno pues decirme eso de coño que lle que no lle motivo a bondo de estar en contacto con los amigos y esas cosas bueno pues si queréis lle lo único lle lo único que que a lo mejor veo que me está perjudicando bastante que a la gente pasa de mí pues es mí, fue en cosas y no me avisen sencillamente porque yo normal se escapan, falen los por WhatsApp y claro yo como no tengo no me entero de nada, también no me entero porque no me da la gana. De momento también es verdad, también es verdad que que bueno pues digamos que no llego todavía ese por suicio la masa crítica como para hacerme dar el dar el paso de dar el paso de tenerlo. Yo toda la vida fui y sigo siendo muy vago ¿eh? y, y toda la vida me dieron mucha pereza los, los cambios ¿eh? Eh, quitándose en un periodo bastante que fue bastante corto de mi vida ese periodo que vos falé a veces digo, ah, fueron que, que lo digo yo así tan en plan poético de concedieron se me tres años de felicidad y tal que bueno es una manera poética de decir Pero bueno, que es verdad que, que, que en aquel tiempo igual ¿eh? fui un poquillo raro, fui un poquillo raro y distinto a, hombre, a ver, soy distinto a como era, yo que sé, cuando era un mozo cuando era un guaje, es normal, ¿eh? todos, todos, vamos, ¿eh? todos vamos cambiando. Pero, pero bueno, en ese momento fui extremadamente diferente a, en cualquier, a cualquier otro momento de, ¿eh? de la mi vida. la cuestión eh, y que bueno pues en ese momento igual sí que me echaba yo un poco impalante y tal pero de normal el resto del tiempo y cada vez más según van pasando los años no sé si hay cosa de la de la edad o de que lle pero cada vez soy soy más vago ¿eh? dame mucha pereza cualquier tipo de cambio de verdad ¿eh? entonces mira yo aunque nada más ella por fecho de, de no tener que hacer el esfuerzo que si que si conectame, que si metes las cosas, que, te, que tal, que si no sé qué, quedó como estaba, tíos. De verdad vos lo digo, ¿eh? De verdad vos lo digo. O sea, pues, pues parece pues, que, que, que, esto yo, que esto que estoy diciendo, que yo es una barbaridad, pero de verdad que yo pura y dura vagancia, ¿eh? Eso yo un esfuerzo, yo un esfuerzo, y no tengo yo ganas de tomar el esfuerzo, yo soy muy vago, ¿eh? Soy muy vago y no tengo por qué. más luego, bueno, también está la mio... Bueno, hay varios factores, hay varios factores. Está la cuestión de la mio visión de las les, de les tecnologías, ¿eh? Eh, de esto ya falle bueno como prácticamente de casi todo como no me va a fallar 300 y pico programas y que, que no tengo yo no tengo yo tampoco eh, cuerda para pa, hablar pa de cosas nuevas, nueves o sea, tenía llego que tener muchas y no tengo tanta no tengo tanta puede parecer que tengo la de dios porque llego aquí pongo más hablar pongo más hablar y ahora no no no es verdad no tengo yo tanta tanta cuerda y entonces es bueno pues de, de todo este tema de la mi visión del tecnologías y, y del acceso y la necesidad de ellas, pues ya ya falé otras veces y, y yo siempre tuve una, bueno esto y esto ya me pasaba de, de mozo que no era tan eh, tan tan despreciable y de miserable como ahora era un poquito ni menos eh, de aquella, decía yo eso de, bueno pues las tecnologías con las que uno nació eh, digamos que cuesta trabajo eh, prescindir de ellas ¿Mm? qué sé yo, pues decía en aquel momento, decía en aquel momento más, yo nací con la tele, ¿eh? Eh, nací con la radio, nací con, con el teléfono, el teléfono fichu de aquella, bueno, y la mi la, la paterna no tenía, íbamos a A coger las llamadas y a llamar, a, llamar a, casa, a casa a la vecina. Pero bueno, sí, <risa> eh, a casa la vecina, a la a casa literalmente, ya la llave, ya vivía en una, en una casa, eh, y calle ya hemos, bueno, tampoco tanto, pero bueno, 30 metros a lo mejor, 30, 50 metros para llegar a, a la casa de la Llau. Y acuérdome que salía de ese mes en cuando, salía a la vecina esa, a la ventana a pegar berrillos. ¡Eh, eh, eh! eh que, que, que vos llamen! Claro, porque dábamos aquí el teléfono. Eso sí, no me parecía raro, eh, de, de, y era normal, por lo visto. Eh, el teléfono del pueblo y todo el mundo iba para allá. Contome, mira, ya, ya que salió este tema, contome, hay, hay un tiempo tuve tuve trabajando en un sitio que tenía una compañera que ya era de, de los hoscos, eh, de alguna parte de los oscos y... y contadme que que cuando ella era pequeña que había nada más una un vecino que tenía que tenía tele, Y que déjenme en cuando que y juntames todos los vecinos en casa del vecino aquel a ver la tele. Y y que decían, mira, una palabra era muy guapa, que decían que viven a a Polavila, eso ella era de ir a Eh, a ver la tele todos juntos poco que también valía para pa otras muchas cosas yo mira yo una expresión que, que nunca me tocó ni sentir ni ni usar pero bueno oye, ya ves eh, aprendíla las gracias a gracias a aquella compañera eh, pues eso eh, decía yo bueno la tele que ya la que ya la conozco el, el teléfono fichu eh, que bueno que tanto que cuando iba a casa ¿Eh? de la, de la miocola, que luego, bueno, pues, lo, pues yo lo también, el teléfono físico. Todo eso, como ya lo conozco, pues sin eso cu me pasar. Pero todas las cosas nuevas que van apareciendo, en realidad, pues a lo mejor no les, no les necesito, no desarrollo la necesidad. Como por lo visto puede ser que yo soy poco, poco susceptible de, de la publicidad y de esas cosas que intenten... Eh, Crearnos necesidades debe ser bueno. Yo que sé, soy poco sus. Sí, no, en este caso, un decir, no, le y otras, no. no, la verdad que el tema de la publicidad, las necesidades, claro, y que choca con la miobagancia, la miobagancia ¿eh? mio existencial, cualquier cosa nueva. Mira, solo el fecho de tener que ir a comprarlo. Oh, para mí ya me eh, para mí ya hay una pereza tremenda yo no quiero tener que ir a comprar nada pasa muchas veces que quedo en casa a lo mejor en, en, sin comida por no ir a comprarla porque a lo mejor digo oh, oh, pues acabaron se me qué sé yo les galletes para el desayuno bueno a ver si hay algo por ahí que pongo ya sé ¿sí? mira tengo un cacho pan duro pues esto pues mollas, ¿eh? no tengo falta de, de tirar por galletas mollo el pan y como lo mollas en, en el café con leche pues ablándase. y a venga sí eso oye a ver yo una cosa más que yo muy afrayiza fue muy a los los tiempos los que los que tenía que, que sobrevivir con pocos perros. ¿eh? porque bueno el pan duro es barato <risa> sí, sí. Además, ahí, me que, de vez en cuando, cuando iba a casa de la mamá, de los vuelos, de ¿eh, pandoro, pa' les pites? Y digo, no, coño, pa' les no, démelo para mí, que, que, que acumulo yo. Hay que ser miserable, ¿eh? Pero bueno, joder, eso, hacía no tener que ir comprarlo. Aunque no fuera por eso, no valía la pena. ¿eh? No es para él. Y bueno, pues, pues mira, con las necesidades creadas estas, de las tecnologías, pasamos pues un pequeño un pequeño ...eh... pues mira solo por no ir a comprarlo ¿eh? solo por no cambiar lo que ya tengo por una cosa nueva ¡Ugh! qué persona mira yo está bueno hay muchos años que no veo que no veo la tele bueno a ver que no veo la tele joder veo la en otras en otras situaciones dispara tú y comprar ropa ...habrá algo más horrible que tener que comprar ropa unos playeros qué pereza ...hostia chaval digo yo mira yo tengo unos playeros Tengo varios, tengo muchos, bueno, muchos, unos cuantos, porque a mí durame, como soy tan perezoso y non quiero ir a comprar ni ropa ni calzado, lo que tengo durame la de Dios, procuro, tengo mucho, también y verdad, porque, claro, la xente, la familia, sobre todo, pues, llega el mi cumpleaños, o les navidades e regáleme ropa. Claro, yo nunca este, dices, mira, pa que tires lo de nantes? Digo, no, no, no, voy a tirarlo. Otra cosa que me da pereza, tirar, joder, a mí las cosas están ahí mientras hay sitio, sí, ¿eh? Pues están ahí, tengo ropa yo qué sé, que tengo, mira, no ahora la, la, estaba pensando yo a ver cuántos años tiene la que llevo ¡ay, joder! Uy, qué eh, que qué tú. Que digo, oye, a ver cuántos años tiene la que, la que llevo ahora mismo puesta ¿no? no casualmente lo, lo que llevo ahora no, no tiene muchos años Sí tienen muchos años los, los playeros que llevo calzados ¿Sabéis por qué? Va, esta historia va a pues, prestar... Pues, vais a ver lo perezosísimo que soy, ¿eh? eh la historia es que, bueno, pues... Estos playeros en cuestión... Ya tenían un furaco, una DEA. ¿Acordáis vos que hay una vez el Manes... Planteé la posibilidad de lanzar una... Una línea de, de calzado deportivo, ¿eh? Ponéis esa marca, furaco, una DEA. Y, y bueno, pues... Que consistiría en, en vender playeros rotos, ¿eh? Por lo menos yo, no sé, cuyo con 250 pavos y un precio razonable por unos playeros rotos. La gente paga la de Dios por unos pantalones rotos, ¿eh? Y sucios y puercos. La gente paga. O sea, que, que, joder, ¿cuánto no me iba a pagar por eh? por unos playeros rotos? Bueno, pues la cuestión es que, claro, ¿qué pensáis? Que esa idea vino me de tal, ¿no? Viene bien de que yo habitualmente ando con playeros rotos. ¿eh? y bueno la misma que la, la probé bueno la probé cayó y cayó y una cruz conmigo madre de dios ella que ye curiosa que, eh, que que gusta oye pues las cosas bien feches y, y, y que llega más muy muy elegante muy curiosona ella claro cayó y cayó y en río un fiu que madre de dios la pasota o, o ocho eh, eh no, no, no tiene problema en, en andar en andar con la ropa roto eh. terrible terrible claro yo pienso lo mal que lo tiene que pasar a la prueba a veces pero bueno yo eh, en fin cada un un y dos una piragua, joder y casi me docena. Y que de verdad no sigo porque cada doce será una docena cada veinticuatro dos podría seguir así hasta el infinito y tampoco no lle no plan ¿eh? porque ya sabéis que el programa como mucho potar un, un par de horas un poco más un, si me pusiera do, a contar docenas pues pues no acabaría porque llegaría hasta hasta podría estar aquí hasta que viniera el próximo programa e incluso como hay un un pestillo ¿eh? dentro de dentro del estudio pues podría estar con el pestillo echado aquí dentro y entonces aguantar un poquito más hasta que decidir tirar a la puerta tomar alguna medida violenta romper el cristal que sé yo ¿Mm? lo que ellos lo que es decir hacer voy fue me la saliva otra vez por por donde no llega o sea ya que voy a toser otra vez <coughs> y es lo que tiene soltar aquí tanto discurso y no, no parar ni un momentín a descansar, joder, eh. mira, llevo media hora falando, joder, con la puñeta, joder. Eh. Y yo encantado, eh, que, que no, ¿qué pensáis? Que no me queda fuelle. Me quejo con la ley, que dame fuelle para pa, pa, pa seguir aquí dando la barrila todo el tiempo que fallega, ¿eh? Todo el tiempo que falga falta. Sigo con el tema, no se me esqueció, ¿eh? Que aquí me está dando un y y con lo de los playeros rotos yo sigo, sigo contándolo. Bueno, pues la, la mi propia madre, ¿eh? que cayó esta cruz en arriba de, de tener que aguantarme, pues claro, veía con, con, con playeros rotos, ¿eh? ...y claro, muy cuadrado... Decía, ...pero que ...¿no tienes por los playeros?... ...digo, sí, pero estos son cómodos... ...pase bien y tal... ...y, y regalo unos playeros... No, ...hombre, no, voy me regalar regalado unos playeros... Si tengo playeros a abondos... Pues, ...pero si están rotos ya... ...pero yo que decir... Sí, ...son más cómodos... ...bueno... ...al final... <risa> lo, ...lo único en lo que... En ...lo que se dice... ...dijo, me déjame... ...eh... ...pongo yo yo una pieza ahí... Eh, ...remiendo todos y tal... ...y entonces ahora llevo playeros... ...remendados... ...eso sí... ...quedaron de puta madre... ¿eh? ...que la misma era un artista... ...todo hay que decirlo... ¿eh? ...y ostia quedaron como nuevos... ...literalmente como nuevos... ¿eh? Dos, ...dos pares de playeros... Que, ...que ya enseñaban la DEA... ...que tenían furacu una DEA... ...quedaron de puta madre... Y, ...y no se nota absolutamente nada... ...para que para que veáis... ¿eh? Y, ...y ya veis y eso por pereza... ...eso por, por absoluta pereza... ...mira acuérdome también... ...cuando empecé a, a trabajar aquí... Digo yo, bueno, pues ahora como gano un sueldo decente ¿eh? también ganaba sueldos decentes en antes, lo que pasa que más pequeños ahora ganan un sueldo de los que los demás considerarían abondo para vivir ¿eh? eh, para vivir necesito mucho menos, pero bueno eh, la cuestión es que dije yo, bueno, pues ahora tendré que, eh, que renovar el armario y, el, y la despensa de, de lo, del calzado y estas cosas, qué va <risa> ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, soy tan increíblemente vago que de verdad, solo fecho he de pensar en tener que decir a... ¡Ah! y luego panreba como eso lleguen llegan las fiestas de guardar que si cumpleaños que si tal y, y, y la familia regala me que si camisetas que si camisas que si el... bueno, pues, entonces yo no compro nada ¿eh? Al cuarto me, no sé con quién con quién estaba hablando yo con una moza que me que me decía eso de que porque qué que, que los mozos, aunque seáis mayores, siguen vos los, los calzoncillos la vuesa más? No sé si a todos los mozos y os pasa, pero con pico de oro en el clavo. Digo, hostia, los calzoncillos y todo lo demás, ¿eh, Yo ahora mismo, a ver, los playeros no me los compró la mi mamá, pero pero, pero me los ella. Los calcetinos que llevo, sí me los compró la mi mamá. Los calzoncillos, padme que también. No, la camiseta no, la camiseta compró me iguala. Y coño, mierda. Llevo un pantalón que lo compré yo. Jajo, la ley Soy un miserable, ¿visteis? Es, y que soy incoherente hasta para eso. <risa> Dime, Macetu. Dime, tú en el chat. Eh, mi madre me esconde la ropa vieja y los playeros rotos. De modo que no me queda otra que comprar. Algunas veces me los trae a la pobre, si no andaría en chaclas. ¡Otro igual que yo! Es <ríe> verdad, ¿eh? Yo, tanto como en chacles, igual lo no, que eh, que voy más incómodo, pero pero bueno, con, con los playeros rotos sin problema ninguno, ¿eh? Aunque pensándolo bien, joder, hay una de, de pueblos y etnias por el mundo que, que andan des, en descalzos. Mesmamente, los, los romanos que vivían en riba de los Gitanos romanos que vivían en Riva de, de la Miagüela, eh, los guajes, los, los críos, andaban descalzos y jugando pela que hay. O sea que si ellos pueden, no voy poder yo. ¿eh? Más tú, no un día vamos a poder nosotros, cago la mar. Teníamos que andar descalzos. Eso sí que podía ser un ¿eh? una, yo qué sé, una medida revolucionaria de, de protesta y tal. Vamos a andar todos descalzos. ¿eh? Hombre, no sé a quién iba a molestar. Para los fabricantes de calzado únicamente, pero porque vamos ¿eh? a la Nike, a la Adidas, a estas cosas. Bueno, también jodería a otros más pequeños. Yo, por ejemplo, digo que nunca tuve Marques, mierda tampoco, como hay un 40 que soy, chaval. Una vez tuve, tuve unos Adidas. Para vale, joder, que pasa, tuve unos Adidas. Yo también fui mozo y gilipollas. Fui gilipollas básicamente porque eh, en los meus tiempos de, de skinhead, eh. Pues se supone que lle, que movidas skinheads, los, los adidas negros contra rayes blanques. Tú mira qué chorrada... Bueno, qué chorrada, no, de verdad, ya sí, nada. ¿no? Los skinheads son muy viejos, ¿eh? En general. Yo tengo que reconocer que no, que no llega tan viejo. Pero, pero sí, sí, tienen marca, marca para todo. Hostia, marca para todo. Y, y tan orgulloso de, de llevar un, una cosa que llega a la marca, ¿qué tal? Vale, echáis ahí... ¿eh? No sé cuándo... de alguna vez tuve con alguno que no sé con 200 euros llevaba arriba, luego sí, y era antisistema cuidadito, hostia y era antisistema y debía iba a tirar piedras y falaba mal de la policía y estas cosas pero pero llevaba un polo de 50 pavos Diz Maceto todo sería acostumbrar el pie hasta endurecer bien la planta, pues sí la verdad que sí y quitaríamos una necesidad en arriba, tarea bien La verdad que sí, mira, nunca lo pensaba. Yo siempre aquí despoticando contra las necesidades creáis, que que si, que si la tele plana, que, que si el internet, que si el teléfono pequeñuco y tal. Mira, pues podía hablar de una necesidad ¿eh? creada tan sencilla como, como los zapatos, ¿eh? como el calzado. ¿eh? Sí, pero en realidad, que, que, que, que no podríamos andar sin ello, sí. Hombre, que, que podríamos hacernos daño con más facilidad. Hombre, sí, supongo que sí, pero también supongo que podríamos e evitar el, el, el riesgo, pues viendo siempre con, con guantes gruesos y fuertes. Así nada, pues seguro que ya vemos el el riesgo descendía la probabilidad de ¿eh? de hacernos daño a la mano. ¿Mm? Entonces, pues qué que tendríamos que hacer eso. No sé, ¿no? La gente diría, no, no, por Dios, ¿cómo vamos, a, eh? ¿Cómo vamos a, a, a, a llevar guantes todo el día? Y en verano vaya calor y tal. Y bueno, en verano llevamos zapatos también, palieros y tal. Y algo de alguna idea, no, no, yo llevo sandalias. Bueno, me vale, tú y es el raro. Bueno, el raro no, que mucha gente lleva sandalias. Y el de Fecho tenía mucho calor y, y, y, y tenía además... Ta, Claro, yo que de, de, ando calallar con calcetos y tal Y con este calor y esta humedad que hay Pues, pues claro, humedéceseme los pies Y, y salió, fízoseme una ferida Que no sé yo si serán si serán fungos de esos Pero bueno, ya meter a él tampoco pasa nada Bueno, el caso yo que ayer, por pues la tarde, tenía que salir Y dije, ah, como fue el calor y, y, y se mueve ¿Eh? se me cuecen dando los pies del húmedo que está, pues voy a ir en sandalias y fue tan feliz en sandalias también es verdad que, que se raro. Eh, no sé, empezó a dolerme una cadera también puede ser una cosa de la edad ¿eh? de, que, que ya me escadrilo porque soy viejo y entonces es, bueno, pues pues qué sé yo qué sé yo, pero sí mira, pues vamos a, ¿eh? podremos pensar en eso, vamos a quitarnos la necesidad creada de, del calzado que yo una necesidad creado, ¿eh? que no tenemos en realidad necesidad a ver si los si los guajinos rumanos del piso de arriba de la mehuella eh, andaban andaban descalzos por la calle que llegue porque ellos pueden y, y nosotros no no hay ¿eh? no hay motivo ninguno podemos perfectamente hacer esas cosas y, y supongo que podríamos seguir ¿eh? y podríamos podríamos eh, ir en pelota no veo yo necesidad ninguna de, de llevar ropa. Cuando, cuando Charles Darwin eh, lanzó viaje en el Beagle, eh, en el su vuelta al mundo en el barco aquel, en el que eh, bueno pues en la que desarrolló la su teoría de la, de la evolución, eh, de la selección, la selección natural, eh, una de las cosas que lo llevó a, a pensar acerca de todas estas cosas, dice El West 877, wow qué bien se siente hoy la emisión, hola, guapos, eh, no sé quién, eh, quién puede llamarme guapo si no se me ve, pero bueno, eh, a lo mejor la es mi voz ya atractiva, qué sé yo, no sé, igual, para que tampoco, eh, que, que de alguna vez, vale, yo no siento el programa, pero de alguna vez eh, me he sentido algún cacho, mismamente cuando lo subo, que feo eso, que postiche de... Eh, De, de sentir 10 segundos de cada cinco minutos, para poner la descripción. Pues oye, la mi voz radiofónica, radiofónica, nunye, eh. Pero bueno, oh, joder, oye, pues mira, estaría bueno que, eh, que en una radio libre falta tener voz radiofónica para pa hacer un, un programa. No, no, falta, falta no hay ninguna. Pero bueno, ¿qué te va diciendo eso de que en realidad podríamos ir en pelotas? Porque está hablando ahora de, de la experiencia de, de, de Darwin. Uno de los motivos ¿no? que llevó a Darwin, aparte a de todos los bichos que vio, y lo de los pinzones, que en un sitio tenía el pico así, y no otro de la otra manera, y eran todos la misma especie, porque habían cambiado y tal, y bueno, toda esa, toda esa historia. Eh, pues una de las cosas que vio y que los indios patagones, ¿eh? de la Patagonia, viven eh, en pelota y allí hacía frío de que está muy eh, tá, tá bastante cerca de bastante en el hemisferio sur y muy para sur ¿eh? cerca del, del círculo polar antártico y entonces bueno coño pues allí hacía frío por embargo los patagones viven en pelota y tan felices ¿eh? no, no tenían no tenían frío y, y claro pues eh, eso llevó a pensar ¿eh? que pues un, el organismo eh, adaptase a, a las circunstancias que en las es que se desenrollan. Y es decir, posiblemente si nosotros que vivimos en un ambiente mucho más cálido que los patagones, anduviéramos en pelota, pues seguramente que en, en poco tiempo pues adaptábamos perfectamente a, eh, a andar en pelota y ya no, no teníamos frío, ni, ni calor, ni estas cosas. Bueno, vale, alguno me puede decir eso ya Pero cuando los patagones andaban en pelota Seguro que la capa de ozono estaba, estaba más mejor cubierta Y el sol no ya era tan peligroso Y ahora si fuéramos en pelota Pues seguro que acabemos todos con melanoma Bueno, me vale, y es verdad, joder Pero esa ya otra cuestión ¿eh? ¿Podríamos en, en cuenta de ir en pelota? ¿Podríamos llevar dos, una túnica? Hostia, vaya cómodo que tiene que ser andar en, en túnica Tengo que probarlo alguna vez Supongo que sí, eh, ligero, uno un prime vas ahí de puta madre ¿eh? y vas también tapaín de, del sol, joder, a ver, tengo que hacerme con una con una túnica o con una chilaba, nunca me puse yo cosas de esas. Ah, sí, tengo que probar, tengo que probar. ¿sí? Que pese que no, pues cualquier día vengo yo en túnica, qué problema tengo yo, venía en túnica. Además, miren, vosotros, como no me veis, yo el próximo la próxima semana me digo, ay, estoy en túnica, y a lo mejor no estoy en túnica, a lo mejor estoy en pelota, el todo. ¿eh? ¿Qué me dices ahora que no estoy en pelota? Pues yo podía estar perfectamente en pelota, aquí no me ve nadie, y aunque me viera, ¿qué más me da? <risa> ya ves tú, <risa> lo que me preocupa a mí, yo soy bastante sinvergüenza, ¿eh? sinvergüenza en el sentido de que hay pues, cosas que me den vergüenza. a veces dame me vergüenza por los más por los demás que, que ¿eh? porque, porque bueno hay situaciones en las que yo no sé pues me tiraría a pedos y, y si todo calor me pondría en pelota y, y me echaría en cualquier sitio pero me daba un poco de apuro porque los demás igual se sienten ofendidos y tal y tampoco quiero yo molestar al aire ¿eh? y dijo es 877 ¿eh? ...desde el programa pasado estás mencionando lo de en pelotas... ...mi imaginación es muy peligrosa... <risa> ...hombre, no sé qué dice el programa pasado lo de, de, de en pelotas... ¿eh? ...pero bueno, no, la verdad que nunca hice un programa en pelota... ...tolo más co, en sin camiseta... ¿eh? ...una vez que facía un color, madre de Dios... ...alcúrdenme ahí, ahí... ...pues mira, fue en el año 2003 me parece... Eh, y fue en los capítulos prohibidos de Corintellado estaba yo con el, mi amigo José Antonio y hacía tanto calor que, que quité la camiseta y quedé semidesnudo ¿eh? no desnudo del todo. Did, did la, la, la todo ya digo la huéspes porque me suena a mí que me suena a mí que ¿eh? Eh, a mí me encantaría usar los burcas esos ay coño no es pues, tanto como el burka no que yo ya cuesta me ver ¿Eh? cuesta mucho ver te tengo tengo nistagmus de sí ¿eh? y ya veo mal y cualquier cosa que me ¿eh? que me que me entorpeza un poquillo el, el, el campo visual pues ya me jode vivo y con los burcas esos que te ha allá que, que no se ve nada hombre lo de ir está no y tal está bien no para que no te dé al sol y y bueno pero pero la parte de esa de, de, de no poder ni siquiera ver como que no me Como que no me tira de eso, eh, no me, no me tira. Quedo más con la túnica. Una túnica, ya más, una túnica con capucha. Como la, como las túnicas de los de los magos de ¿eh? de las películas y las novelas de, de fantasía. ¿eh? Esos túnicas ahí guays eh, que lleven una, una capucha y hostia, vaya pasada. ¡Oh! No fuera coña, que tengo que hacerme con una con una túnica de esas. Pero bueno, siguiendo con el tema de, de, de las necesidades creadas, a lo mejor resulta que, que, que, que, que el fecho de, eh, de usar ropa no lleva más con una necesidad creada. Eh. Yo cuido que, que llegue una al mismo tiempo una necesidad creada y, y una imposición social. Eh. Porque, bueno, incluso. El tipo de vestimenta y una imposición social o sea ya que bueno, imposición social, moda, generación espontánea de, ¿eh? de tendencia social, llámalo como, como queráis. ¿Eh? Tampoco voy a ponerme ahora mismo a analizar todas estas cosas, pero a mí no deja de llamarme la atención cómo van cómo van cambiando esas cosas. Mirai el eh, cuadro que, que el otro día es ¿eh? un tema con una gente Y una moza hizo un, un regalo, ¿eh? Una, eh, había hecho un regalo a todo el mundo, faltaba ella y tal. Y ya me dijera: Tito, haciéndote estoy faciéndote una pulsera. ¿m? Todos los regalos que. cosas que hacía que ella y tal. Y bueno, una, una pulsera muy guapa, más muy. muy el estilo es que me gusta, una, una pulsera de cuero eh, ancha y tal. Y, y llevaba todo como. Que no sé, remaches, puede decirse. ¿eh? Sí, no, porque tachueles serían más gordos, pero bueno, unos, unos cuantos remaches de esos eh, eh, a lo largo de ella y tal. Y, y dice yo, como bueno, queriendo desde guay eh, y sacar a relucir el mío pasado, el macarro adolescente y estas cosas, dice yo, me cayó cuando yo era mozu, tenía una igual que esta, lo que pasa que en cuanto a de remaches planos, tenía pinchos. y sin más dicho, eh otra que estaba ahí, ah, me caché y ve unos años también tuve una pulsera de de pinchos. mire miré dije, "Madre, pues No sé, no, no ni pega a esta persona que más o menos va a la moda, una cierta elegancia. Y luego acordéme de que ciertamente hay, hay un, unos años, no sé cuántos, muchos, eh, tuvieron de moda eh, los pulseres de pinchos y toles les espiges o, eh, o sencillamente las personas que viven a, a la moda, eh, pues llevaban un pulseres de pinchos. Eh. Sí, también hubo un tiempo que tuvieron de, de moda, qué sé yo. Pues Bueno, están de moda ahora mismo los pantalones rotos. ¡Otra vez! Porque ya el que ya tuvieron de moda ambas veces. ¿eh? Y el córdome, y yo creo cuido que incluso ya en fin, mediados finales de los 80 llegó una moda de pantalones rotos. Porque al me de, de una entrevista con, con, con esos que a mí me gustan tanto con los Scorbuto, eh, en la que uno de ellos, no me acuerdo si Juan Moyosu, Decía eso, de nosotros también tenemos llevamos los pantalones rotos, pero de sentarnos al suelo. ¿eh? eso llenan como, como un y yo unos vagos. <risa> Esos llenan unos vagos. Y, y por no ir a comprar unos pantalones nuevos, seguían con los, con los rotos. ¿Eh? Ya, ya ves, yo también tuve pantalones rotos, pero también tuve pantalones rotos porque se rompieron. No se me ocurre a mí comprarlos ya rotos, ¿eh? que ya vengan de, de fábrica rotos, que ya vengan de, de fábrica sucios. Pero bueno, oye, pues a lo mejor eh, y el futuro, a lo mejor y el futuro. El futuro yo cuido que está en, en, en, en, o bien, en, en integrarse totalmente en el sistema y, y arrancar con ese negocio de, del Furacuna DEA, ¿eh? de, lo, de los playeros con una DEA, o rebelarse absolutamente contra el sistema y, y ir en pelota, sí, ir en pelota. los antisistema estos que se que se encapuchen ¿eh? que se encapuchen y se tapen bien y, y tiren cosas y tal yo yo cuido que que están totalmente equivocados que hablan en, en el sentido incorrecto que el, que el camino correcto sería hacer, bueno, pues a lo mejor eso mismo que fan, pero en pelota eso sí que ya es realmente antisistema ¿eh? mirad, imaginaosos Imaginemos que, que yo qué sé, pues que toda la gente que va a una manifestación o que protesta por una cosa que tal, se pusieran pelota. Eso sí que y ¿eh? eso sí que ye, realmente, ¿eh? eso ye realmente, realmente revolucionario. Eso ye realmente antisistema. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¡Despelotados del mundo sonidos! ¡Ah! Joder, encuidados de todas las naciones. ¡Ah! <risa> Ostia, nos dio a prestar ese movimiento ¿eh? internacional desnudista. Bueno, el nudismo de fecho a ver que, que, que no penséis que es sencillamente una, una moda o tal. En realidad, es una filosofía que nació precisamente de, de del pensamiento revolucionario del verdadero pensamiento antisistema, de los que querían hacer el mundo de otra manera. ¿eh? Eh, ...surdió de, de... ...bueno, de círculos de... ...de, de, de centros anarquistas, digamos... De, ...de pensamiento... ...de pensamiento libertario... surgió el, el nudismo... ...pues a lo mayor precisamente... si llegue a la... ...ese ¿eh? era el camino... ¿Mm? ...sí, porque... No sé, pensando en, en cosas que, que realmente molesten, que realmente disloquen, que realmente cambien las cosas. ¿eh? Que realmente todo el mundo te más o menos de acuerdo. Los de un ya o los del otro, los supuestamente revolucionarios, los tal. Yo cuido que todos están de acuerdo aunque hay que llevar ropa. ¿eh? Bueno, pues no te mal de explotarse. ¡Desplotémonos todos! Joder. Cago en la ye. Oye, voy, voy a reflexionar sobre este tema. the storm, riders on the storm, into this house we're que lo parió Pasóme otra vez Lo mismo de la semana pasada Me cago en la hostia Que cortó un, un cantar al medio Joder Me cago en la Padme que se por lo que lleve ¿eh? Bueno, no pasa nada tampoco Porque Porque bueno Porque yo eh, Y un cantar muy largo Ya sonaron un, un cacho y no, no voy a eh, la semana pasada pasó me dije yo eso de voy a voy a arreglar un casa voy a trucarlo no y meter este programa no sé no sé truca nunca este no tiene ningún, ningún sentido nada andar parando y editándole de mi madre digamos sencillamente que sigue sintiendo anedonia y sintiendo radio cuca y entonces pues seguramente que no ¿Eh? que en un tesmo, que en un lo más mínimo sigue sintiendo 207.3 de la frecuencia modulada pese a pifies y cualquier otra cosa Ay ah, pienso que pienso que ya empiezo a saber cuál ye, cuál llega la cuestión porque pasan estas cosas pero bueno tampoco hay plan de andar contándoles escena otro vamos a enterar un poquitín a Tyler, hace mucho tiempo que nos sentíamos a Tyler, a ver qué es lo que nos cuenta que mira, sí, muy rebelde, muy Tyler, el Tyler, pero el Tyler, sí, bueno, sin camisa y tal pero, pero no se ponen en pelota los del club de la lucha, nosotros sí de aquí en adelante voy, voy a plantear una, una asistencia. a ver todos los que todos los sintientes de anedonia tienen que sentir a en pelota no no no dice te pongas a hablar otra cocina en pelota en pelota picado así en escena que yo los he visto que estáis ahora mismo en el otro día que de aquí en delante tenéis que sentir el programa en pelota ¿Eh? Sí sí sí sí no no miréis les ¿eh? que estoy diciendo vosotros tenéis que poner todos en pelota picado <risa> sí, te <que> bien eh <risa> oye si yo fuera de verdad eh, bueno de verdad soy pero bueno eh, ya que soy si vosotros más bien Podéis eh, adeptos a a la religión esta que de la que yo soy sumo sacerdote eh, la de los multiversos tendréis que hacerme caso que oye pues pues si, si el sumo sacerdote promulga un precepto pues hay que hacer lo que él dice no así que tendréis ...uy, perdón <risa> tendréis que poner vosotros en pelota picado o sea, más de si por la radio no se ve ...poner puestos en pelota y no pasa nada... Decís, ...el próximo día metéis al, al chat... Y, ...y decís... ...y decís... ...oye, Anedónico, que estoy en pelota... ...y yo creomelo porque igual... ...si es que está en pelota... <risa> ...dice... ...hueso 877... ...porque no, no quiere que la llame de otra manera... ...dice, ja, ja, ja, que me quemo la cocina... ...no, pues mira... ...para cocinar igual sí que va a estar bien... ...ponerse de ajo de ropa, porque si no... ¿Eh? Pues que parte más fácil Bueno, al fin y al cabo Viene a es ser lo mismo que decíamos en antes también eh? ¿Eh? Eh, Oye, porque si, si llevamos calzado para no hacernos daños pieses ¿Por qué no llevamos guantes para no facernos daños Las manos? ¿Eh? Y decimos, bueno, pues porque las manos estamos habituados A llevarles al aire A lo mejor si estuviéramos habituados a cocinar en pelota no Pues sabe nada tampoco por cocinar en pelota Sí, que saltaba el aceite, salta a veces. Bueno, hombre, joder, pues de vez en cuando hay que sufrir un poquillín. La vida no todo toda disfrute. ¿eh? Buena parte de ella hay mucha y hay, y hay sufrimiento. ¿eh? Y cuando salta el aceite, pues sufres. Yo soy tan vago que a veces porque no me salta el aceite, te está un frío de han sufrido las cosas. Me la mar, descubrí que fue hacer, hacer los huevos en, en sin falta de aceite. <risa> no sé, ya que. Diz más de tú si me pongo en pelota tiene que ser cuando haga frío para tener excusa <risa> no me oye ponerte en pelota cuando, cuando falla calor hombre cuando falla frío a ver, les cosas poco a poco ¿eh? tampoco voy a decir vos, yo ahora oye, pues cuando más frío falla ponemos en pelota, no me no, digo vos ahora que estamos en verano ¿Eh? Y entonces, ahora en verano, pues, pues vaya, dentro de lo que cabe, pues ponerse uno en pelota. Uy, que como saqué yo por casa ando en pelota muchas veces, ¿eh? mojo la mar, más feliz que Dios, hostia, ahí con, con, con los huevos colgando. Sí, pues, sí. que está que uno tan acostumbrado ya a tener los sujetos que cuesta trabajo. ¿eh? Al principio te sientes raro, pero piensas, después de un, de un pedazo ya es exactamente igual. Lo malo es llegar a pelota normal que, que salgas en pelota por ahí sin problema ninguno. O sea, y una vez salen pelota a la escalera, tíos. Bueno, bueno, digo, es normal que, no, que en ese momento no se ni en bachaba ningún vecino. Digo, a también ¿no me oíste. Sí. Joder, era, ya era verano, andaba yo en pelota por casa, porque yo qué sé, pues pues, pues debo ducharme. Sí, de acuerdo, me dije que digo ducharme. Y, y en ese momento porque fuera baixara, baixara mucho la presión del de agua en mi casa. Y entonces me fui a, eh, al, al contador a la escalera, que allí es donde está la llave donde está la llave de paso, abrir la masa a ver si, si subía la presión. Y no me acuerdo de que estaba en pelota, joder, soy en pelota, ¿qué pasa? Y si subiera o algún vecino, pues yo qué iba a hacer, joder, pues saludarlo, que soy una persona educada, no un. Hostia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Te no sabrás por qué está la presión tan baja hoy. Está también a tu casa. esas cosas de ello. Pero y verdad, y en peligro, y en peligro fuese porque mira, hay una cosa eso eh, eso la verdad que que va mucho ...siempre decimos que... Oh, el, ...el cerebro humano... Ye, ye, ...tiene una capacidad impresionante... ...y no sé qué, no sé cuánto... ...y en realidad tampoco... ¿eh? Eh, ...cualquier organismo, el cerebro humano... ...y cualquier organismo más... ...y es muy tendente a, a forrar... ¿eh? ...a forrar espacio y tal... ...y, y no deja de ser difícil... ...no deja de ser trabajoso... Eh, ...el trabajo de... ...el conocimiento de la discriminación... ...por ejemplo... entre la diferente conducta que hay que poner en, en, en marcha que hay que desarrollar en diferentes ambientes ¿eh? y bueno pues pues lleva una, lleva una situación lleva una situación totalmente distinta por ejemplo eh, las personas con problemas con problemas intelectuales más, más graves, Eh, bueno, pues los que tienen una capacidad menor que, que la media. Eh, bueno, pues uno de los problemas que tienen precisamente eh, el de discriminar entre, eh, entre situaciones diferentes. Eh, yo creo, pues, faen lo mismo en situaciones en que habría que hacer una una cosa una cosa distinta en los que habría que comportarse de manera diferente. Por ejemplo, eh, una cuestión que, que hay que trabajar mucho con, con las personas con con este con estos determinados problemas, ¿eh? Estas discapacidades, y eh, precisamente la de, por ejemplo, que yo que sé, pues eh, en el trabajo, oye, pues que, que a lo mejor no pueden tratar, no pueden dirigirse igual. O en el trabajo, bueno, una, una vida diaria, que no pueden dirigirse igual de la misma manera a yo que sé, pues a los amigos. que a las figuras de, de autoridad ¿eh? eh, no pueden seguramente no pueden no deben po, eh, pueden ¿eh? poder podríamos todos pero que no deben eso pues hacer bromes con eh, de los bromes que hacen con los colegas de joña hijo puta cabrón ¿qué tal ¿cómo estás oh? eh, pues no pueden yo qué sé pues dirá de al registro del ayuntamiento a meter un documento, ¿eh? Y según llegan al mostrador y si ideal que está ahí. Ay, hijo puta, cabrón, me a este papel y tal. Va, digo que por poder pueden, Lo que pasa que no deben, La cuestión y que y que no deben hacer eso. ¿Por qué no deben? Esa es otra cuestión Y ella ya tema Tema ¿eh? De moral No sé ¿eh? Y ahí habrá muchas opiniones Pero bueno Digamos sencillamente Que Una cosa tan simple Como Que se supone que En general Casi todos los organismos Cuando hacemos Cuando desarrollamos Una conducta Cuando nos comportamos nos conducimos de una determinada manera y porque tenemos la intención de a través de esa conducta obtener un, unos determinados unos determinados objetivos unos determinados fines unas consecuencias tratamos de a través de la nuestra conducta pues eh, manejar el ambiente que, que nos rodea y, y bueno pues intentar que ese, intentar modificar ese ambiente de de acuerdo con la nuestra voluntad. Es decir, a ver, si nosotros vamos a presentarnos a un registro eh, administrativo para meter un papel eh, y con la intención de que si papel quede registrado, claro, eh, vamos a intentar hacerlo entonces de la manera que, que haya más probabilidades de que consigamos eh, algamar ese objetivo. Claro, si llegamos a, a un sitio... A un, Una persona que no conocemos de nada que está trabajando ahí recogiendo papeles y archivándolos y tal, y directamente lo llamamos, hijo puta, cabrón, voy a meter este papel. Pues hombre, yo, a ver, la persona esa puede ser muy profesional ¿eh? y archivar el papel como debe, o puede decir, caja con tu puta madre, el papel la toma por y lo obstruya y, ¿eh? y lo tira a la papelera. ¿Eh? entonces nunca conseguiríamos el uno el nuestro objetivo ¿eh? y como muchas veces lo de cuando eh, yo a veces eh, eh, bueno pues tócame me a aconsejar a la gente y como casi que se puede decir que soy experto en buscar trabajo porque tuve tantas veces en trabajo y tuve tantos trabajos y tuve siempre buscando un trabajo que tengo que reconocer ahí que no se me da mal ¿eh? que no soy yo a reconocer mis virtudes pero bueno oye la verdad es que eso tengo que reconocer que no se me da mal de todo Y una de las cosas que no se me da mal eh, y era la de, de ir a entrevistas de, de trabajo. Daba da bastante bien, a la fai de Dios que no voy a una entrevista de trabajo. Pero tengo, bueno, reconozco que no se, me, no se me daba mal. Y de alguna vez aconsejé a otras personas pues, eh, cómo tenían que, que, eh, que comportarse en una entrevista para pa ganar el mayor éxito. el mayor éxito posible y acuerdo que tengo tengo en mente acuerdo muchas veces de, de una vez que estaba consiguiendo un un rapaz eh, que bueno pues que iba tatuado cosa que a mí personalmente me parece muy muy guapo y básicamente me parece que cada uno hace lo que quiere iba con los brazos totalmente tatuados de arriba de abajo y bueno pues tenía una una entrevista de trabajo para para bañil y era aquella en la que todavía había mucho trabajo en la construcción y era para el bañil sencillamente me parece. O espera, ahora estoy con la duda ¿O era para camionero? Bueno no sé. Y qué pasa. Tampoco es una cuestión importante. La cosa es que yo, oye como consejo, déjame tú cuando haces la entrevista vas pones una camisa manga larga o lo que sea. Dijo no no de eso nada. ¿Por qué? Digo coño, ¿por qué? ¿Para qué? para pa, pa que te cojan porque claro que sabes tú si sí, a la persona que te hay se la suda como a mí o, o, o todo lo contrario y un rancio y dice no, nah, no, nah, yo estoy en un contrato porque con esa pinta macarre y tal y dice no, no yo tengo todo el derecho del mundo a decir como quiera y dice sí, hombre claro que tienes todo el derecho del mundo a hacer como quieras Lo que pasa es que, bueno, pues también tienen todo el derecho del mundo a no contratarte. ¿Eh? Y tú hago lo que quieres, no sé, a ver, depende del tu objetivo. ¿Cuál es el tu objetivo? Demostrar que... que ¿eh? Poner por delante los dos derechos a, ¿eh? a algamar el trabajo. ¿O quieres algamar el trabajo? ¿Estás diciendo que quieres trabajar de eso? Yo qué sé, oye, pues si no quieres, porque lleva una postura perfectamente... ¿eh? Alguien puede decir yo lo que quiero y ir a muchas entrevistas de de trabajo que que por ejemplo voy a ir a todos en chándal en chándal y y con calcetines y voy a ir siempre así porque yo lo que quiero el mi objetivo no es que me den los trabajos el mi objetivo y eh, bueno pues, pues demostrar que, eh, que puedo ser una persona exactamente igual que las demás y hacer una entrevista tal viendo en en, en en chanclas y calcetines bueno pues vale eh, pero claro si el objetivo y el de eh, al el trabajo pues es distinto todo esto viene en, en cuenta de que eh, bueno pues eso a mí a lo mejor pa es me... Bueno, bien, bien a cuenta... De, a ver, no, me dar la vuelta atrás porque, porque hay dos cosas, hay dos cosas. Falé del, de, bueno, del, del limitado espacio ¿m? que tiene el, el nuestro... Bueno, vamos a hablar del cerebro, ya sabéis que no me gusta a mí ser eh, esa especie de dualista, pero bueno, vamos a decirlo así, nada. ¿no? Eh, el poco espacio que tiene, en realidad, pese a que decimos que wow, tiene una capacidad enorme y tal... no que está continuamente eh, resumiendo cosas y, eh, y juntándoles y, re, y reconstruyéndoles para hacerles más menos pesadas y que men, menos sitio y que quede más sitio para meter otras cosas ¿eh? entonces claro, puede ocurrir ¿eh? que precisamente bueno, pues esa labor de, de discriminar y de tener claro el esquema de las cosas que de la manera que podemos conducirnos en una situación y en otra diferente, pues bueno, no deja de ser un, una tarea pesada que ocupa mucho sitio, por eso precisamente bueno, pues personas que por unos determinados problemas o unos determinados trastornos tienen tienen esa función más limitada Bueno, pues cuesta ellos trabajo hacer esa, esa discriminación de, de situaciones. La cuestión es que, claro, eh, uno, cuando uno tiende a, a hacer mucho una cosa, pues puede ocurrir que, bueno, pues, pues, que llega a coste trabajo, trabajo, y que llega a ser difícil el discriminar que no siempre llega así nada. Cuando uno considera algo normal, ¿eh? Pues llega un momento en el que no se pescacancio no sé en ese momento no se dé cuenta de que para otros igual no es no tan normal ¿eh? Eh, puede pasar con sencillamente con, con determinadas actitudes ¿eh? por ejemplo yo que sé si vosotros no tenéis ni, ni un ápice de, de actitud racista u homófoba pues posiblemente llega un momento en el que bueno pues entendáis entendáis o no pues pensáncese en ese momento no no se o vos te cuenta de que a lo mejor otra gente que está con vosotros no está en esa situación yo tengo que reconocer a ver que para mí por ejemplo eso el tema de la orientación sexual que es algo tan bueno que por fortuna tengo tan superado superable pues dicho muchas veces que no siempre fue fue que tienen me hecho bromas Y yo no pillo la broma, ¿eh? porque Porque, claro, no hacerme la típica broma de, eh, mira, estoy seguro que hay un poco así, nada de tal, tal, lo y de lo mejor responder, ah, no, no, si yo, caso, la verdad que nunca me dio por ahí, no sé qué, ¿verdad? Pero tan normal, sin, pues canseme de que broma. Pues guapamente puede, puede pasar una, una, ¿eh? una cosa similar con otras dimensiones del comportamiento. como por ejemplo pues esas las costumbres con el con el vestido con el tal ¿eh? podemos llegar a pensar que por ejemplo a ver si, si de repente empezáramos a ¿eh? a, a, a practicar el, el, el nudismo ¿eh? el naturalismo como lo quieran llamar Eh, o sencillamente, joder, empezaremos a a tener pelota en privado porque digamos, estamos más a gusto en, en pelota en privado pues puede llegar un momento que en el que guapamente eh, nos pescancemos y salgamos en pelota a una situación pública ¿eh? y una exageración pero por poder pasar, puede pasar ¿eh? Eh, o sea que, bueno a lo mejor, no sé tenéis cuidado ¿eh? con este consejo que vos doy y esta... esta ordenanza de, de que de aquí en, en adelante sintáis Nedonia en pelota porque a lo mejor después ponéis vos en, en pelota en otro sitio y, y bueno pues en ese otro sitio igual no un ye igual de igual de, de adecuado no sé digo yo ¿eh? parezme a mí no sé vosotros que Que yo lo, lo que pensaréis. estaba estaban en la esquina pediendo dinero. Yo me da y luego a tomar. No me acuerdo mucho de ese día. Lo mismo como chiste con un acabó el dinero. ¿A dónde vamos? A los 15 años. Con abuso que ajustada y a dar de revolución. Es sangre en mí. Me dice, Dale la vuelta Raíces radicales Dale la vuelta Porque somos radicales Dale la vuelta Raíces sobras Eres mi barrio El radio está tocando Desprender que cantado En el bus 43 A ir a la subida Adentrando pero el reggae sonando Y todos venimos de pobres familias Porque pienso mas Le pato la botella Señor conductor de que esta gente entrar Malá trame con sus patas, botas de ilusión Duplata de piroma Con la y callos cada llave de revolución Me sacra en y me dice Dale la vuelta, raíces radicales Dale la vuelta porque somos radicales Dale la vuelta, raíces son raíces de mi barrio No vamos a a mí All the fuckers and the moose trappers Estaban en las esquinas pidiendo dinero Radio está tocando, depende que cantando En el bus 43, a ir a la subida Niña mala que veo con sus faldas cortas Mi misión nublada, no miro mal Con la música que ayuda a la de revolución Me sangra en mí Dale la bota, raíces radicales. Dale la bota porque somos radicales. Dale la bota, raíces sobre hacer en mi barrio. Dale la bota, raíces radicales. Dale la bota porque somos radicales. Dale la bota, raíces sobre hacer en mi barrio. Y aquí, ya que seguís, los que seguís todavía, los que, los que tuvisteis ahí, los que acabáis de llegar, los que sea, aquí seguís sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Ubiego, en el 107.3, la frecuencia modulada y también a través de la nueva emisión digital en www.radiocuca.orgasmo. Que bueno, si lo tonto ya va terminando terminando el programa, porque básicamente ya te un montón de, de barbaridades, incoherencias, y entonces, bueno, pues, pues ya no me queden más. Vamos a reflexionar acerca de todo esto: de las necesidades creadas, y que a lo mejor la ropa no desea de ser también una necesidad creada. igual el mundo forró la mayor sin ropa igual y es el, ¿eh? igual y es el, el, el problema que tiene vamos a ir todos en pelota y seguro que las cosas van mucho mejor convencido estoy convencido como ha sido estoy. como ha sido, sido, sido, sido, sido de ello de verdad ¿eh? Eh, a ver <risa> básicamente porque peor que van a pues venir. <risa> bueno sí. todo todo ya es susceptible de empeorar Voy a pasarme una cosa que me tiene pasado muchas veces eh, Yo que soy Extremadamente pesimista ¿eh? Me supongo que los que Sentís, los que sentís este, este programa, los que sentís Anedonia, ya sabéis que El anedónico miserable y pesimista Hostia, pero pesimista a Fartar un o sea, ¿eh? Pesimista de los de verdad ¿eh? Pesimista para todo ¿eh? Si algo puede salir mal, va a salir mal Coño Y no sé por qué Eh, bueno, el otro elemento que, que forma parte de, ¿eh? de este no sé, simbiosis podemos llamarlo simbiosis, qué sé yo bueno, pues vamos a llamarlo simbiosis ¿sí? vale. el otro elemento de esta simbiosis por lo visto, ¿eh? por algún motivo igual de ¿eh? igual de pesimista pero puede ser que, tiene una, que miente como un bella ¿eh? y tiene una imagen optimista y ahí lo dice mucha gente coño, pero no, no y es muy optimista yo soy pesimista es luto y todavía pasó algo así no, porque hablando con, con otro decía, nada, esto que, quedamos en ello no, bueno, pero va van a entrar en nosotros ya, pero va a ser peor, va a ser igual o peor yo, yo, bueno, igual no, va a ser o un poco peor o mucho peor y el rango que he concedido ni no concedo ni siquiera la posibilidad de que ¿eh? de que esto que nos va a venir eh, sea sea igual que lo que se fue y además dice dice yo digo, Mira, yo soy pesimista por naturaleza y me tú pesimista pues sí yo soy pesimista por, por naturaleza En ese error, por supuesto, nunca hay en los que ¿eh? sienten, los que sentís, los entiendes de, de Nedonia, vosotros sabéis perfectamente ¿eh? que yo lo que hay. Y bueno, vamos a ir eh, terminando ya con esto, que lo he dicho que ya que, por esta noche ya dici, ya dicho muchas cosas. Eh. Ahora sí, noche de verdad, eh, ya, eh, ya por fin de noche. Bueno, un saludo muy especial, un, eh, eh, un saludísimo muy muy muy especial esta noche para Macetu y, y para Vilkis, eh, que fueron los que se me metieron al chat. Y ya sabéis que yo aprecio mucho lo del chat. Saludos para todos los demás, ¿vale? Saludo para allá, Saludo para el Analógico Miserable, saludo para el de la Puebla, saludo para el Cabezón, saludo para... Dios, saludo a todo el mundo, es verdad, no puedo más. Seguro que se me no unos de días por ahí, pero quedáis todos saludados. Y sobre todo, oye, que no nos ¿vale? Que no nos que no nos pillen nada a ninguno y que subes que viene teamos todos aquí otra vez. Te